Gracias, Daniel. Hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Comienza la tarde en KissFM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Positivómetro, vamos, rozando las nubes, ¿eh? Imposible cortar una canción más estupenda, positiva y optimista que esta. Además, es una de esas canciones que tuvieron una segunda oportunidad. Se publicó en 1983, pasó como medio desapercibida y se reeditó en el 85 para. conseguir ser un súper éxito de aquellos que te levantan la moral oye que por cierto si se te ocurre alguna canción tan divertida tan positiva como esta acabamos de publicar un post en instagram para que hagas tus sugerencias de esta manera comenzamos tu show vespertino favorito <risa> Víctor Álvarez y Daniel Renova, que nos va a poner al día en el boletín informativo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, y hoy sabes de qué es el día. Mira, fíjate, hoy es el día del influencer. Va, por ello queremos saber cuándo te has frustrado, estrellado, hundido o fracasado intentando convencer de algo a tus amigos. ¿Vale? Abrimos nuestras vías de contacto, 606-712-658 y nuestras redes sociales. Estamos en todas. Preparaos porque esta tarde tenemos una música de infarto y además vamos a rendir homenaje y luego te contaré por qué al gran Michael Jackson. Blankies, back back、right. Señoras y señores, presten atención, comienza Blamey we're por favor. Aquí comienza Blankies, con Oh, Ricky García. Aquí、oh、back again. y Kiss God, Is everybody saying? Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I u s i 何だ イスラボニータ。 Chicone, por supuesto, invitada de lujo esta tarde en Play Kiss. Play, Play Kiss. Bueno, pues feliz frío y feliz martes, que d e b é i s estar como témpanos, ¿eh? Entre las temperaturas que se gastan en el país y los a b l a z o s que le habéis dado estos días a las v i s a s si no estáis tiritando, estaréis cianóticos. Claro está que no hay mejor bálsamo que Play Kiss, la mejor música, el mejor humor y los mejores amigos. s No es que os estemos vendiendo la moto ni queramos convenceros de nada, ¿eh? Está demostrado, el que nos escucha se queda. Y si no, no se aceptan ni reclamaciones ni devoluciones. Por eso, hoy día del influencer, queremos saber cuándo te has frustrado, estrellado, hundido o fracasado intentando convencer de algo a tus amigos. has intentado l i a r a tu cuñado para que te preste el Ferrari? ¿Intentaste que se tiñeran de rosa para ir de conjunto con las zapatillas? ¿No hubo manera de que quisieran depilar al gato? <ríe> Cuéntanoslo, 606-712-658. 606-712-658. Con los amigos de Energy System, tenemos un altavoz fantástico para que escuches Play Kiss con su radio en FM y además con sistema Bluetooth para que lo p u e d e s llevar a cualquier parte de la casa. Además, también nos puedes enviar tus respuestas por escrito en nuestras redes sociales. Así que ya estamos todos preparados y con un montón de buena música para comenzar la tarde en Play Kiss.、Hello. ¿Estás en Play Kiss? s Con Ricky García. pasarán un muy buen rato con Pink Floyd y su álbum The Wall. De 1979 se publicó en Londres el doble álbum The Wall, el undécimo álbum de la banda británica Pink Floyd. Al igual que sus tres discos anteriores, The Wall es un álbum conceptual que en este caso trataba sobre el aislamiento personal y el declive de una estrella del rock. Fue concebido durante la gira Fresh Tour que la banda realizó en 1977. Roger Waters, que había percibido sensaciones de aburrimiento en el público que acudía a los shows, imaginó la construcción de un muro entre el grupo y Y la audiencia alcanzó el número uno en e s t a d o s u n i d o s permaneciendo 15 semanas en las listas. Desde que fue publicado, ha vendido más de 23 millones de copias, convirtiéndose en el disco más vendido de los años 70 y en el tercero de todos los tiempos. We don't need、no We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone I should l a n s e b o y esta, una de las canciones del estilo i t a n o disco más importantes de mediados de la década de los 80. Uy, no tuvo esta, tuvo unas cuantas otras, ¿eh? Entre este, Italian Boys y Savage, a mí me traían loco. Esto es I Like Chopin. Rescatando esa música que nos hace felices y que nos pone de buen humor, sobre todo si vienen de la mejor década de todos los tiempos. Los 80 que nos encantan. Bueno, 20 minutos y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. En directo desde el estudio 5 de KissFM. Bueno, hoy es el día del influencer, r ¿eh? Y queremos que nos digas cuándo te has frustrado, te has sentido mal por intentar convencer de algo a tus amigos y no tener éxito ninguno. Oye, que te digo una cosa, ¿eh? Que leo me está diciendo que ya está bien que no nos mandéis más mensajes que la tenéis desbordada y yo digo que no que venga que nos mandéis mensajes que aquí estamos para ello mira yolanda desde huelva Ah, pues mira、uh, sí que es verdad que me recuerdo、uh, que castre mi amiga el perro que no lo castra que no lo castra que no lo castre y estoy harta de decirle que porque no lo castra que es mejor para él el día de mañana si no quiero tener descendencia y no hay manera y sí que es verdad que ahí estoy a requerir cada vez que la veo cada vez que Y no hay manera de convencerla. Pobre bestia. ¿Y por qué tiene que castrar al perro? Vamos a ver, ¿te imaginas cómo estaríamos todos si nos cortáramos todo lo que no usamos? ¡Juanjo, desde Barcelona!、Eh, lo que nunca conseguí de mis amigos es que se llevasen el coche cuando salíamos de marcha. Siempre tenía que estar yo sobrio, ay, ay, porque ay. era yo el que los llevaba a su casa. Retratado. Eso sí,、eh, <risa> hay una cosa en la que coincidimos todos:、sí. que es en escuchar XFM. Ya que conduzco yo. Pues al menos me permito ese lujo. Bueno, conduces tú, pagas t u la gasofa y seguro que limpias la t e p i c e r í a si hay algún accidente en alguna noche de borrachera, ¿verdad, querido? Esto es Play Kiss con Ricky García. En Canarias, bueno, acompañándote a casa después del trabajo, ¿eh? estés haciendo lo que estés haciendo, en definitiva. Si tu intención es ponerte de buen humor y positivo, positiva, has elegido el mejor punto del día. Esta será tu mejor elección todo el día. Bueno, hoy estamos, hoy que es el día del influencer. Queremos saber cuándo te has frustrado al intentar convencer de algo a tus amigos y que la respuesta haya sido negativa. 606-712-658 y nuestras redes sociales. Y hoy tenemos como presente, por darte las gracias por dejarnos entrar en tu zona de confort, un altavoz fantástico con los amigos de Energy System con Bluetooth, súper chulo, ¿eh? portátil, que te puedes llevar a cualquier parte de la casa y que además también tiene Radio FM para que nos sintonices. A ver, nadie aceptó llevarse a tu suegra de vacaciones, lo intentaste, pero no, ¿eh? Todo un año picando piedra y no has conseguido que te suban el sueldo. ¿Ni manera de convencer a tu novia de hacer un trío? <risa> Cuéntanoslo en el 602-712-658. Esto es Play Kiss con Ricky García. y w For p u t music in the world and spoken rhyme. And it hurts me that I never really knew him. Cause all it would have taken was some time. You know he always. 先生 Las seis de la tarde, las cinco en Canarias, a la vuelta. Te lo comentaba al comenzar la tarde. Te vamos a hablar de Michael Jackson, porque hoy se cumple el trigésimo noveno aniversario del lanzamiento de Thriller. Lo vamos a pasar bien. Pero antes llega Daniel Reloba para ponerte al día en el boletín de las s e s t a r á s aquí a la vuelta? Esto es Kiss.